Es el nombre de un tema del indio, como la imagen que te, que te viene a la, a la cabeza cuando cuando le hiciste a Aigón, ¿no? Se acostumbró durante mucho tiempo a la, que las bandas nuevas que fueron surgiendo hace 10, 15 años, 20, yo diría, de, de tango, le ponían nombres de tango. Yo no quería caer en eso tampoco. del indio fue como muy influyente en mi formación musical, ¿no? En chico escuché Los Redondos, entonces eso te queda en el inconsciente, ¿no? Y también los Beatles, también eh, otro tipo de música, pero pero más que nada influyó sobre eso no, no sobre la, la dinámica que tenían los redondos para laburar pero quizás en algún punto sí pero como te repito o sea la independencia de, de, de los redondos fue distinta a la que nosotros tenemos porque ellos sí tenían la alternativa si querían de filmar con discográfica nosotros ni la tenemos o sea la independencia, de factarnos de esta independencia es un poco pero, no es que ayer llamó a UMG para decir che chico ¿cuándo filmamos? No, o sea, no, no, no existe eso Quizás a, a los redondos todo el tiempo le venían ofertas de este tipo. Nosotros sí tenemos una política clara de qué es lo que no queremos, qué cedemos y qué no. Que quizás sí tiene relación con esto, sí. pero nunca tuvimos esto de... Universal una vez se contactó con nosotros para, para, para arreglar algo con los derechos de autor, ¿eh? de toda una estafa. Eh, no existe mucho eso ya de, de... O sea, una banda... Ahora todas las bandas son como los redondos, bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, Lo, lo, lo grosso de los redondos porque lo hicieron en esa época y siendo recontrares famosos. Yo no creo que el arreglo nos convenga, eh, por lo que por lo que sea hasta ahora de los de los, de los arreglos geográficos. Porque generalmente las geográficas ahora intentan también producir de show, porque eh, donde se gana la plata ahora es con las entradas. Eh, perder esa independencia de nosotros ser dueño de nuestro león, no sé si conviene. O sea, es nuestro monstruo y queremos ser dueños de super. <laughs>